Buen día, Pali. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Bien. Eh, Diego, ayer se conoció que se ha conformado una comisión para el estudio y elaboración de un anteproyecto de ley para crear, aquí en la provincia de La Pampa, el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia. A ver, ¿qué nos podés contar de esto? Bueno, eh, ahí salió ayer el, el decreto firmado por el gobernador, este, el número 603, donde ordena la, la convocatoria y creación de esta comisión que vos mencionabas, uh -huh. que tiene el fin primordial de poder trabajar en un nuevo este, código procesal de niñez, adolescencia y familia, eh, que principalmente es lo que va a tener como misión, en primer término, con una composición de esta comisión plural, representativa de de los distintos poderes del Estado y de los distintos organismos que están vinculados principalmente con las normas de procedimiento de esta materia tan específica como es el derecho de familia. Bien. Eh, ¿Te acordás quiénes integran la comisión? Sí, la, la, la comisión está integrada eh, en principio por parte de los, de los, de los tres poderes del Estado. Mm. Eh, del Poder Legislativo, que va a tener una representación este, de tres titulares y tres suplentes. Va a estar integrada también por un representante de la Fiscalía de Estado, un representante del Superior Tribunal de Justicia, un representante del Ministerio Público Fiscal, un representante del Ministerio Público de la Defensa, de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Universidad Nacional de La Pampa y el Colegio de Abogados y Procuradores. Esta composición que te menciono va a ser la que va a tener carácter permanente, pero no va a quitar y ser obstáculo para que se puedan convocar en algunos temas determinados y específicos que surjan del trabajo que vaya elaborando la comisión, eh, algunos este, colegios, consejos u organizaciones que, que tengan que ver en ese tema particular y puntual. Una normativa muy, muy técnica que va a tener que ver con digamos, con toda la modificación que, que ha ido surgiendo y la evolución y, y en los distintos comportamientos de la sociedad que van requiriendo de que ciertas normas se vayan actualizando. En esto tiene que ver eh, una cosa primordial, que es lo que nos ha marcado los gobernador Sérgio Silioto desde el comienzo de la gestión, que tiene que ver con, no solamente con modernizar la, la, las cuestiones que tienen que ver directamente con la administración pública, sino también con las distintas normas este, que van regulando el comportamiento de la sociedad eh, con instrumentos más modernos, que sean contemplativos de todos los avances, no solamente legislativos, este, sino también con los propios cambios que va, va teniendo la sociedad y que requieren de, de nuevas herramientas más modernas, más, este, más eficaces. En esto quiero, quiero destacar también la posibilidad que hemos estado reunidos y ...y va a ser una colaboradora muy importante que es la doctora Marisa Herrera... ...que es una de las principales referentes en materia de derecho de familia a nivel nacional... ...que ha tenido una experiencia ya en el trabajo en otras provincias... ...con, con, esta, con esta regulación de los códigos procesales de familia... ...que, bueno, que va a ser un, un pilar fundamental en, el, en la coordinación y en el asesoramiento... ...de lo que vayamos este, trabajando y de lo que vaya surgiendo con respecto a las experiencias de los distintos actores que van a conformar la, esta comisión. Una de las cosas que por ahí quiero destacar, sí, esto, esto también tiene que ver, nosotros hemos estado reunidos con, con diputados del, del bloque del, del Frente Socialista Pampeano, como han sido este, la, la diputada mayoral, la, el diputado Montes de Oca, que también han sido... Eh, actores que nos han venido a plantear la necesidad de, de, de poder trabajar en, en un nuevo Código Procesal de, de Familia. Bien. Eh, Diego, te consulto, porque recién lo mencionabas al pasar con, con lo de Marisa Herrera. Eh, ¿Otras provincias ya tienen un Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia? ¿Así específico? Sí, eh, ahí estábamos hablando con Marisa. Córdoba es una de las provincias que uh -huh. tienen. Por ahí lo que nos, nos decían en estas reuniones previas que hemos tenido con Marisa y el otro día cuando ya le comunicamos que estaba para la firma del decreto. Eh, todas las experiencias, que algunas ya tienen años, eh, lo que nos va a permitir en la provincia es también ver cómo han ido funcionando otros códigos de, de procedimiento, en donde algunas cosas por ahí han quedado en desuso y otras que por ahí requieren de actualización permanente, que lo que nos va a permitir es tener una una norma moderna de última generación y sobre todo de, de, con los actores que están involucrados en esta comisión, de poder trabajar en algo específico que, que contemple la realidad que tenemos nosotros como provincia. Creo que, que al igual que como pudimos trabajar, y en eso sí tenemos una experiencia como gobierno provincial, que fue la sanción y el trabajo que hicimos también en, con la misma característica, con la misma forma, que fue el régimen de procedimiento penal juvenil, que en agosto de este año ya va a estar este, arrancando y poniéndose en funcionamiento, y que tuvo que ver con la misma lógica, convocar actores, trabajar, de, y de poder generar una norma que en el marco de la comisión generó unanimidad, y que cuando fue a la legislatura fue aprobado unánimamente por todos los diputados y diputadas que componen la Cámara. Creo que, que cuando las normas se trabajan De esta manera, en forma plural, en forma participativa, con una amplia escucha, hace que las normas tengan mayor recepción y, y legitimidad de su origen, este, por lo que hace mucho más fácil su puesta en funcionamiento. Bien. Eh, Diego, ¿esto implicará algún cambio en la estructura del Poder Judicial, Digo, creación de algún organismo o algo así, o, o no? A ver, en principio lo que tiene que ver... Yo no quiero adentrar mucho porque sí. va a el, el respeto de, de lo que vaya surgiendo del propio trabajo de la comisión, pero sí. en principio lo que tiene que ver es un desprendimiento de las competencias que hoy, o, o de la regulación que hoy existe en el Código Procesal Civil y Comercial, que ya tiene más de, de 20 años de, de funcionamiento, de la parte específica de familia. Hoy está regulado en el Código Procesal de forma general sí. eh, eh, para toda la materia civil nosotros este, con esto buscamos es tener un tratamiento específico que contemple todos los cambios legislativos eh, que han venido sucediendo en los últimos 20 años con las distintas eh, adopciones de tratados internacionales, de legislación nacional, de legislación provincial, que genere un mecanismo mucho más específico, que tenga que ver con mayor celeridad, con mayor oficiosidad, oficiosidad y con un y con una especificidad que tiene la propia materia de Derecho de Familia. Claro, bien, bien, bien, está bien, eh, hay que especializar, eh, sobre todo en este ámbito, eh, eh, que es familia, eh, niñez y adolescencia, eh, tan sencillo. Eh, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que eh, ya hace unos años salió el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, que, que hizo algunos cambios de fondo con respecto al Derecho de Familia, y esta va a ser también una, una oportunidad que va a tener este, de recepcionar procesalmente, que es la competencia que tenemos en las provincias, en poder generar este instrumento que sea mucho más efectivo esos derechos que se han establecido en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Bien. Eh, ¿Hay algún plazo de la comisión para eh, redactarlo, el, el anteproyecto, o no? No, no, no. no tiene plazo de... Normalmente a veces este, los plazos no son buenos porque claro. se descota la discusión. Mm. Lo que queremos es que sea una norma, primero tratar de, de darle la mayor celeridad posible para tener un instrumento que pueda entrar en vigencia, pero bueno, darle el plazo necesario a la comisión para que se puedan agotar todos los debates y todos los intercambios de ideas de los distintos sectores eh, que componen esta comisión y que sin duda tienen intereses similares y a veces contrapuestos pero que lo que va a generar la discusión es tener una norma consensuada, este, como te decía recién, que genere esa, esa legitimidad de origen para que pueda ser este, vigente desde el primer momento con una amplia aceptación. Esto tiene que ver, eh, está puesta en marcha también, con todos los cambios de la sociedad que vamos teniendo y que requieren de una nueva regulación. Bien, Diego, no sé si quedó algo, sino gracias, eh, como siempre, por estos minutos con la radio. No, muchas gracias a vos, gracias por poder explicar un poco qué significa este, esta convocatoria de la comisión y como siempre la decisión del gobernador Sergio Silioto de poder generar instrumentos este, modernos y que sean más eficaces y que, y que le den respuesta a una sociedad que va cambiando y que requiere de nuevos instrumentos.